Otro día de Hora Libre en el Barrio, esta experiencia que hacemos habitualmente con chicas y chicos de las escuelas públicas. Hoy vamos a tener un programa atípico, porque hoy no vamos a tener alumnas, ni alumnos, ni alumnes, aquí sentaditos alrededor de la mesa de FM Riachuelo. Así que, bueno, vamos a hacer un programa diferente. Con Analia Spauza, que hoy la tenemos de este lado del mostrador. ¿Cómo van Ana? Buenas. Brindo por tu lenguaje inclusivo, Patri. Ay, ¿viste que cada vez estoy más adelantada? Estoy aprendiendo. Ya, te ayornaste a la nueva época. Eh, hasta hace un tiempo decía, para todas y para todos. Y desde un momento aquí, justamente en el programa, en el cual... Yo no pude identificar a um, dos niñas, ni como niñas, ni como niños. este Aprendí que... Todos, y todas, y todes, ahí va. Este, existía como esa categoría, porque viste como es el lenguaje, ¿no? El lenguaje se va armando eh, a partir de las experiencias que uno tiene y las experiencias sociales. Cuando hay necesidad de nombrar una realidad, ahí está la palabra, ¿no? Y así es que cómo llegó el lenguaje inclusiva así que adelante por eso. Lo mm. que pasa es que a mí no me había ocurrido nunca, entonces, bueno, está buenísimo también este, mencionar esa realidad. Está bueno. Está Mónica Pérez en la operación técnica, como va Moni, y mi nombre es Patricia D'Ambrosio, y le damos también la bienvenida a todas, todos y todes los que nos escuchan eh, en otras emisoras a lo largo y a lo ancho de nuestro país.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 Radio Libre 103.5 de Puerto Madryn Radio 103.5 Escuela Técnica Agropecuaria del Departamento de la valle Mendoza y Radio La 2 de Azul, Provincia de Buenos Aires Bueno, ahí están todas y todos saludados y todos y bueno, yo no voy a decir más a lo largo de la hora porque es muy complicado decir todo de si sí directamente. Bueno. nosotros y... te vamos a entender. Bueno, es muy complicado. Es que tengo problemas de decodificación. Cuando escucho hablar y todo seguidito, me cuesta entender. pues tenés que tenerme paciencia también, un poquitito. Y bueno, eh, nos pueden seguir todes a través... ¿De qué medios? Tenemos Facebook en Programa Rec, nos pueden buscar. Y también ahora tenemos una nueva red social, nos adaptamos a la época, a los millennials y a los centennials, que es Instagram. Ahí nos pueden buscar también como Programa Rec. Y por uh -huh. supuesto, la web clásica del programa, eh, www.programarec.com.ar Pues es que eh, esto de las redes, yo creo que acá al aire lo conté una vez. No es mi, mi hijo más grande se Ginzón y publicó una foto en Instagram y el chiquito tenía Instagram entonces me dice ¿sabes que Luciano se lastimó bueno, él se había enterado por Instagram y yo no me había enterado sino a través de los dichos de mi hijo más chico, es tremendo bueno, ¿no? queremos aclarar a toda la audiencia que Patricio, Patricia acá la conductora <risa> carece de redes sociales así que estamos mm. con un ejemplar de la especie humana que todavía está sin redes sociales sigo en mm. la galaxia Gutenberg no en internet, ¿Sí? estoy todavía con el papel sí, eh, Yo soy de noto. la cultura del papel Y lo bien que hago No vamos a poner valores morales, pero van con la decisión Sí, sí, sí, yo soy muy de los libros Entonces me gusta leer los libros Y hasta ahora no he podido leer a través de internet Ya lo voy a lograr tal vez Pero no puedo lograr la misma concentración que lo hago con el papel Claro, bueno, igual ya leer en computadora es complejo. Uno que está con muchos libros y eso, necesita ahí sí, papel, anotar y eso. No he podido hasta el momento. Pero con las fotos, con el recuerdo familiar, te digo, <risa> los viajes. Bueno, pero eso ya se usaba, tengo mis mis fotos impresas también. Vos tenés en diapositiva todavía, ya también... convocás a la gente para que vaya a tu casa y mire... Quedó una diapositiva en mi casa de mi primer día de clase en la primaria. Tremenda. Y estoy con el guardapolvo blanco y es una diapositiva y la guardo con mucho cariño. Quiero verla. Te la voy a mostrar. Es una es un artículo de museo, más o menos. Bueno, igual ojo, porque cuando fui a la escuela primaria, calculo, eh, no sé si es secundaria, pero tengo el recuerdo que si fue en la escuela, eh, nos hacían ver diapositivas. Una cosa muy extrema. Pero bueno, claro, uno imagina que la computación es la de ahora, y la verdad que hace años atrás, no mucho, era otra cosa. Nos la arreglábamos también. Sí. Cuando te proyectaban las filminas. Bueno, claro. Él, ¿eh? Que ahora, bueno, hay compu y cañón, y eso se proyecta en una pantalla, pero antes eran las filminas. Analógico el, más todo, ¿no? Y el profesor tenía una especie de hoja transparente escrita, y lo ponía en una en una especie de luz, y la proyectaba en, en la pared, y así he tenido muchísimas clases en la facultad. ¿Y que veías cómo acomodaba la hojita? Sí, para que sí, para que se vea bien. Ah, bueno, vos lo conocés, Obvio. Eso? Ah, bueno, bueno, ¿viste? Tengo sí. 15 años, pero conozco. No, no tengo 15, pero bueno, sí, sí, algo he vivido de eso. Sí, sí, eran otras épocas. Bueno, eh, estamos haciendo un programa típico, dejemos de hablar de nosotras, por favor, y... Y bueno, nada, en, en la primera parte de eh, la hora de Hora Libre Vamos a estar hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con replantear el tema de hacer radio en las escuelas Pero antes eh, me gustaría comentarles algo que tal vez no todo el mundo lo conoce Y me parece una buena oportunidad esta para dar a conocer este tipo de información. Bueno, el lunes, hoy, oh, no puedo dejar de ser a gusto referencial. Pero, eh... Patti, trabajás en una escuela y hablamos de escuela 24 horas, así <risa> que eh, es legal. Tuve una capacitación de la Defensoría del Público sobre eh, justamente hacer radio las escuelas. Y en la primera parte lo que quiero rescatar es qué es la Defensoría del Público, porque tal vez vos que estás del otro lado no conozcas... Esa, esa oficina pública y que tiene que ver con la defensa de algunos derechos ciudadanos. Tal vez conozcas la Defensoría del Pueblo, pero no la Defensoría del Público, que en principio puede ser que el término ofrezca algún tipo de confusión, pero tiene otro rol, ¿sí? La Defensoría del Público se creó a partir de la Ley de Servicios Audiovisuales, Esa ley que todavía sigue en vigencia, pero algunos de los artículos han sido derogados por decreto por el gobierno de Macri. sí eh, Pero la Defensoría del Público fue creada en el marco de esa ley, que fue muy discutida, muy debatida, la hemos esperado durante décadas. Sí, porque lo venimos, venimos pidiendo una ley de radiodifusión de la democracia desde que... La anterior que estaba era la de dictadura. ¿no? La, de, la de la dictadura claro. militar, exactamente, claro. que ya había sido modificada en algún momento durante el gobierno de Menem, en un artículo que era el artículo 45 que le prohibía a los medios gráficos acceder a medios audiovisuales. Entonces, Menem, cuando desregularizó todo, ¿sí? derogó ese artículo específicamente para que medios gráficos como Clarín pudieran tener medios eh, como radio y televisión. sí bueno eh, Pero nunca se había logrado tener una ley de la democracia. Bueno, se logró en el gobierno pasado, todavía sigue en vigencia, pero algunos de los artículos, sobre todo lo que tiene que ver con... Eh, Eh, digamos había cosas como eh, claro, como... era una ley de la dictadura no, no, eh, la, Pero, nueva, claro, la nueva pues no fue modificada en general sino fue eh, modificada no, no, la nueva es una ley nueva ah, la sea, de la, la, la dictadura la, la modificaron sí. durante la el gobierno de Menem la nueva eh, la hicieron de cero de cero, claro. exactamente o sea, una ley de la democracia de la democracia, sí Ahora no recuerdo el número porque soy muy mala eh, para, para recordar números. Y eh, me gustaba el nombre porque eh, se la conoció como la Ley de Servicios Audiovisuales. Y incluye esta cuestión de los servicios, ¿no? Porque si no, eh, quedaba como que siempre eh, los medios de comunicación se asociaba a la cuestión de eh, negocio, no, la comunicación es un eh, derecho y es un servicio que se presta. Bueno, algunas de las cosas controvertidas que tuvo esta ley fue, eh, bueno, esto de dar de que el espectro radioeléctrico sea el 33% para el Estado, 33% comercial y 33% para las organizaciones, para las universidades, como que le daba... ...este espacio a las radios comunitarias... ...a las universidades... ...a otro sector que no era ni el Estado... ...ni eh, la cuestión comercial... ...y eso fue súper discutido... ...sobre todo por los medios comerciales... ...que claro. no, de alguna manera... se les acababa el negocio... ...sí, o por lo menos no estaban de acuerdo... ...que la torta se repartiera de esa manera... Claro. ...bueno... Eh, ...en ese marco de esa ley nueva... ...de la democracia... Eh, ...se creó esta entidad... ...que es la Defensoría del Público... ...y la Defensoría del Público... ...está para defender... ...aquellas personas... ...que sienten que sus derechos... ...fueron vulnerados por los medios masivos de comunicación... ...ejemplo... ...si vos ponen una foto tuya... ...con una información errónea... ...te están afectando tu imagen... ...porque cuando la gente ve tu imagen... Por ejemplo, Annalías Pauso robó un supermercado y cada vos fuiste a comprar en el, al supermercado porque en el Zócalo pusieron una información errónea. Por ejemplo, vos podés ir a la Defensoría del Público y pedir que intervenga entre vos y el medio y que haya una acción reparatoria, una aclaración. ¿sí? En esa capacitación mostraron, por ejemplo, el caso de... Eh, Había sucedido en un, en un barrio popular, en una villa, eh, había habido un, bueno, una situación ahí este, delictiva y habían puesto, habían bajado eh, un canal de televisión, C5N, había bajado imágenes del Facebook y en realidad lo que habían hecho es tomar eh, imágenes de un canal. Un audiovisual que habían hecho ahí en el barrio, este, obviamente el audiovisual se mostraba de determinadas realidades, pero no tenía nada que ver con la gente que había cometido el delito, claro. o sea, había un error ahí entre la imagen y lo que había pasado. Bajaron del Facebook cosas como si fueran real, como si hubiera gente ostentando con armas y demás, y en realidad eran imágenes de un audiovisual. Bueno, ahí se pidió intervención a la Defensoría del Público. ¿Esas imágenes eran de ficción? Eran de ficción. Ah, tremendo. Tremendo, claro. Entonces se ve que hay gente que asesora y en el barrio, le ases asesoraron a las a los familiares que hagan le pidan a la Defensoría del Público que intervenga, y en ese ese informe que pasaba la gente que daba la eh, la capacitación, bueno, mostraban después lo que pasó después, ¿no? Hubo una aclaración de parte del canal, y encima después hicieron un programa sobre esto que se trabajaba en la villa, el tema del audiovisual y demás. Ah, bueno, claro, hubo una, acción, una acción reparadora. Me parece que eso está muy, claro. muy interesante no tiene nada que ver con que te van a pagar por daños morales. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la oficina pública hace una acción, interviene para que el medio repare su error. Y me parece sumamente interesante, porque de alguna manera vemos todo el tiempo que, de alguna manera, los medios utilizan la imagen de las personas, utilizan este momento de la vida de las personas y lo emiten sin pedir de permisos y a veces lo que muestran no tiene que ver con la realidad o tal vez usan tu imagen de una manera que vos no querés que sea usada o sentís que te faltan el respeto de alguna manera puede ser que el medio cometa un error, Uh, a sabiendas o no, y lo interesante de la oficina es que trabaja en esa circunstancia. Es decir, que hay un lugar concreto para que uno pueda reclamar y que uno pueda remediar, no el tanto el, el que hace la acción como el afectado, ¿no? Uh -huh. me, parece, me parece interesante conocer esto, me parece interesante porque cualquiera podemos aparecer un día en la televisión de una manera que no queremos, claro. ¿sí? Claro. Y, y bueno, está bueno saber que hay una oficina que trabaja en estas cuestiones. Bien, vamos a escuchar un poco de música y a la vuelta vamos a hablar un poco de ese qué comentaron acerca de la importancia de ser radio en las escuelas. Son tus la cunan dia riech cuspa tanta na cusan son tus una diaya la cunan dia tapar el spa una recuspa mucho y galpa mala tingi chu ana tingi chu mucho y galpa mala tingi chu el continente el cinco el continente, el tíncubón, agitando, enamorándonos. el pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no. el pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Cuestiones que nos quedaron pendientes y que había buscado por internet, a ver, este el número de la ley que yo nunca me la acuerdo. Acá estamos con el centro de cómputos, <risas> tenemos, eh, el número de la ley es 26.522. Yo no me la había a acordar nunca. Y le decía, analía lo que trae de novedoso es esto de, que se llama ley de servicios audiovisuales y no ley de medios. Eh, Porque de alguna manera lo que trae esta ley es la cuestión de que la comunicación es un servicio a la comunidad, no es un negocio en primera instancia y lo que introduce la ley es una un derecho nuevo, por decirlo de alguna manera, que es el derecho a la comunicación y que tiene que ver con la posibilidad que tenemos todos los ciudadanos o el derecho que tenemos todos los ciudadanos de participar en un medio de comunicación, que es propiamente la función de las radios comunitarias como esta. ¿No? Cuando FM deuelilo eh, abre sus puertas para nosotras <risa> o para nuestros alumnos ¿sí? para que ellos eso es ejercer el derecho a la comunicación. Ese es el momento en que eh, se pone en práctica y a mí me gusta decirlo esto porque se da solamente en el marco de las radios comunitarias. Por eso era tan importante que también el 33% del espectro radioeléctrico lo tengan las radios comunitarias, las universidades, las escuelas, aquellas organizaciones de la sociedad que trabajan en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Eh, y bueno Claro, que estén todas las voces en el aire, y me parece que eso habla de la democracia, ¿no? porque bueno. ya que si va a haber un segmento que es el que accede a los medios y es el que tiene la voz hegemónica para hablar, uh -huh. eh, y los, el resto de participado oyente, me parece que ahí la democracia se pone en crisis. En cambio, cuando participan las radios, y hay medios como este, como tenemos también eh, conocemos el de Boedo, FM Boedo, y así las diferentes radios, eh, posibilita esto de la voz popular, la voz del pueblo, de los barrios... Eh, de la gente que está acá con, con sus comedores, con lo que pasa en las villas, con lo que pasa en, en las organizaciones militantes. Me parece que eso es sumamente democrático, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, y es, eh, es la imagen de, de que hay otras realidades y otras miradas, y está buenísimo. Pero bueno, es complejo, es complejo el tema, y bueno... Eh, una de las cosas que hacemos, como yo les mencionaba recientemente, es que trabajamos radio con, la, en, con los alumnos. Y que esto tiene que ver con que eh, ejercer el derecho a la comunicación, que es esto, el derecho al acceso, a tener la palabra en un medio de comunicación. Pero ¿cuál sería la función pedagógica, más allá de la, la función ciudadana de ejercer el derecho? ¿Cuál es la función pedagógica? este pedagógica que le aporta a la educación al trabajo áulico al trabajo pedagógico eh, trabajar eh, con un con una herramienta les llamaría yo no y porque aparte que da una paradoja porque tal vez los alumnos las alum las alumnas no conozcan demasiado bien el medio porque pasa que la radio por Eh, yo no sé si escuchan tanta radio, escuchan tal vez música, tal vez escuchan algunas radios, y de pronto uno le trae una propuesta con un medio que no es el que ellos más utilizan. Pero es un medio que está cruzado por la palabra, ¿sí? Y es el ingrediente esencial dentro de la educación. Ustedes me dirán, pero sí, bueno, dentro de la educación hay otras cosas. esto Uno puede eh, abordar diferentes materiales. Está muy bien, uno puede abordar muchísimos materiales, pero todo el trabajo que haga está cruzado por la palabra invariablemente e inevitablemente. O sea, nosotros como docentes, la manera de chequear si la información está dentro de... Eh, ay, no me gusta decir las cabecitas, si está apropiada, ¿no?, por el alumno, es justamente hacer un chequeo a través de la palabra. Sí, sí, que pueda expresar aquello que, que fue viendo durante las clases y que pueda ponerlo justamente con sus palabras, que uh -huh. no sea una mera repetición. Entonces, eh, lo que pasa cuando uno le trae una herramienta que tiene que ver con la palabra, eh, empieza a ver que esa palabra eh, tiene además, la palabra radiofónica, otros ingredientes. Y empieza a trabajarlos, porque la palabra... En la radio no solamente es la palabra, es la palabra eh, dicha a través de una cortina, la palabra dicha a través de determinadas inflexiones vocales que le voy a poner la intencionalidad, la palabra grabada o la palabra en vivo... Eh, bueno, recordemos a la audiencia que acá tenemos una especialista Porque acá nuestra compañera Patricia es eh, locutora Con lo cual también es hora una calidad, eh, no es lo mismo mi voz <ríe> como sabrán habrán cuenta? No, no, no, bueno, voy, a con vos, voy a disentir con vos Porque todos eh, tenemos la capacidad de hablar correctamente Claro, bueno, pero está bueno sumarle a, a este aprendizaje alguien que, que trabaje con la voz y también aprender, mismo para mí parte del aprendizaje, poder eh, expresarse, modular, entonar. Me parece que, que eso también es parte de la, de la educación. Más allá de que uno sea un locutor me parece que está bueno poner eh, el acento en aquellos temas que le interesen y a veces lo que veo un poco pasando por las escuelas es chicos que a veces que no quieren hablar que hablan muy bajito, que no se animan a expresar, y a mí me parece que también eso de poder entonar, poder eh, modular bien, poder decir, bueno, ¿qué es lo, lo, lo la idea central que quiero comunicar? Eso está bueno también. que Me parece que también tu expertise, digo, es válido y suma eh, para este aprendizaje, ¿no? Sí, y como la consigna cuando uno va entra al aula, la primera consigna es hablar para el otro para un oyente que uno es, es un ser imaginario, en principio trabajamos haciendo que nuestros compañeros nos escuchen, nos entiendan. Lo segundo que hacemos, por ejemplo, es grabar, sí y el reconocimiento de la voz propia. Ahora porque tenemos el WhatsApp y está de moda el eh, mandar mensajitos grabados, ¿no? Pero hasta no hace tanto tiempo, la voz era absolutamente desconocida por los propios alumnos. ¿Sí? Uno se podía reconocer en una foto Pero no escuchando ese texto oral Que los chicos decían Y es muy loco Porque también tiene que, que ver Con el reconocimiento de las pot propias potencialidades ¿no? El reconocimiento de la voz Y retomo un párrafo eh, De un material que dejaron para los docentes La Defensoría de Público En el marco de esta capacitación que dice que la radio eh, nos da la posibilidad de trabajar contenidos curriculares de manera creativa y significativa. ¿Qué es esto de creativa? justamente usar una dinámica diferente a la prueba, evaluación, diferente a la lección oral frente al curso, diferente a eh, la lámina que uno asía para dejar colgada en, en el aula es dejar un audio tal vez, ¿sí? Y significativa porque porque en realidad en el marco de las experiencias diferentes dentro del aula, porque uno de lo que hace todos los días no tiene después mucho recuerdo, pero cuando hace algo diferente, algo que para uno tuvo un valor especial, es eso lo que va a recordar en el futuro. Así que esta significación, esto esta práctica significativa tiene que ver con eso, con apropiarse, de alguna manera hacer algo diferente, para que probablemente en el inicio nos cueste un montón, pero va a ser eso lo que uno va a recordar en el futuro, ¿no? Y va a tener un sentido. Seguimos en Hora Libre en el barrio, sin los chicos, sin las chicas, pero hablando justamente de hacer radio en las escuelas, de para qué sirve hacer radio en las escuelas. Un poco, de alguna manera, evaluando la propia práctica que hacemos todos los días, quienes formamos parte del programa REC. Y bueno, para redondear un poquito esto que vinieron a charlar la gente de la Defensoría del Público, Como decía recién analía esto sirve para mejorar la expresión oral, la dicción ¿sí? que tanto cuesta hablar con todas las letras y que eso cambia, que parece que uno hablara mejor pronunciando todas las letras. A veces yo también me las como las letras y hablo se me habla de la dicción. Eh, obviamente, hacer radio no solamente es la oralidad, sino también es escribir, preparar las cosas, así que ahí hay un ejercicio un ejercicio de expresión también escrita, también oral. Se mejora la lectura. Y algo que tal vez no sea demasiado tenido en cuenta, esto de que de alguna manera se rompe el lenguaje esa preeminencia del docente hegemónico, el que siempre tiene la palabra, también genera una acción que tiende a mejorar la autoestima de los chicos. En la medida en que los chicos puedan tomar la palabra, en la medida en que puedan expresarse, en la medida en que puedan opinar, en la medida en que se sientan activos frente a una propuesta, una dinámica de trabajo, claramente eso los incluye y mejora su predisposición frente al grupo y su cuestión de autoestima personal, ¿sí? Y claramente esto hace que la niñez, eh, la adolescencia, la juventud tenga participación en un espacio público, ¿sí? Y genere una acción de participación ciudadana de los más pequeños y también de los adolescentes y los jóvenes. Claro que cuando uno se da cuenta de cómo funciona esto, sí, que la radio no siempre tiene la verdad, que es solamente una mirada, que es una solamente una mirada que uno tiene sobre un tema en particular y que puede contrastar o compartir con la de otros, con la de otras. Eh, también eso es un ejercicio para gestar, para formar audiencias críticas sí eh, porque en la medida en que yo me doy cuenta que cuando hablo en la radio solamente estoy hablando desde mi punto de vista cuando escuche voy a ver que el que estoy escuchando es un punto de vista que tal vez no sea el mío y está buenísimo me encanta cuando la gente pelea con la radio aunque la radio no escuche pero está bueno porque está ejerciendo esta cuestión crítica yo a veces lo hago a veces luego y sobre todo con la televisión. Pongo esos canales que no me gustan y me peleo con el que habla. Y ese es mi hijo me dice, "Mamá, cada vez estás peor." Bueno, pero es justamente es un ejercicio que a mí me gusta hacerlo y que está enmarcado en esto de um, en este en esta disputa de los diferentes discursos sobre diferentes cuestiones tener el propio y uno Eh, empieza a gestar el propio en la medida en que hace el contrapunto con el otro ¿sí? arma sus propias argumentaciones muchísimo mejor cuando las contrasta con las del otro bueno y es interesante <risas> este contraste que decías porque bueno a veces el para los que Justamente cuando vas una radio y no se ve lo que pasa, eh, acá lo que hacemos generalmente es que los chicos que no están en el piso de, del estudio estén escuchando la radio, es uh -huh. decir, lo que van diciendo sus compañeros y a veces eh, ellos mismos dicen, uh, estoy de acuerdo, estuvo buenísimo, o o no, no, en este punto me gustaría pensarlo de otra manera. Ha pasado acá en el, en el... En el mismo piso, <risas> se arman claro. debates y me parece que eso es fundamental para que justamente lo que nosotros con Patri compartimos un taller en la escuela, y ahí eh, puntualizamos mucho el tema de la argumentación, ¿no? Sí, Poder sí. defender las ideas, no tanto porque lo repetí de lo que piensa tal o lo que piensa tal medio, sino justamente de lo que los argumentos concretos que a me parece que son justos para pensar determinado tema. Uh -huh. Y así se abordaron temas como de, del aborto, sean voces a favor o en contra, temas de, por ejemplo, el movimiento LGTB, Y así con, con temas, bueno, el bullying, que fue un, también debates en las escuelas. Me parece que ahí el tema de lo argumentativo, eh, de la expresión desde un lugar propio, es eh, lo más valioso. Claro, basta de opinadores vacíos. Bueno, Viva claro. las argumentaciones, claro. Bueno, eh, vamos a tener un momentito musical. Seguramente a la vuelta tendremos alguna invitada telefónica, ¿sí? Así es. Así que vamos a escuchar música. Inocente mandera de sufrir y no sabes que conozco como te gustaví que no vuelves por las noches que no a dormir y no sabes que conozco como te Y así, bailando, le damos la bienvenida en Hora Libre a Belén Rivas, que está del otro lado. ¿Cómo va, Belén? Hola, Patricia. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Belén? Es eh, compañera nuestra de REC. Ella es capacitadora. Y, bueno, en realidad te llamamos porque queríamos comentarte, te queríamos preguntar, porque vos mm. trabajaste con la escuela que iba a venir en el día de hoy. Exacto. Exacto, que mm. tuvimos un problema con el tema de los micros, no sé sí. si se explicó. Sí, sí, te, a veces tenemos problemas con los micros <risa> y es una lástima porque los chicos se quedan sin esta experiencia que tiene que ver sí. con hacer aire. Sí, lo que nosotros pudimos concretar, uh -huh. gracias a nuestro coordinador, ¿Hola? Sí, sí, te estamos escuchando. Ah, perfecto, es que vamos a, nos consiguieron una fecha para fines de noviembre, o sea que el programa se va a hacer... Uh -huh. Más adelante, en otra radio, pero logramos mantener el espacio. Ah, buenísimo. Porque eh, más allá de esto que se trabaja en el aula, que uno va preparando el tema, el broche de hora es venir al, a la radio, ¿no? Tal cual, tal cual. <risa> es el es momento de los nervios en los cuales todos este, se están preparando y, bueno, nada, es como prepararse para... Correr una carrera y que no esa carrera, ¿no? Sí, sí, sí, ¿Y qué trabajaste con los chicos? Mirá, lo que nosotros trabajamos básicamente es todo el tema de la promoción de la lectura. Ajá. Entonces, bueno, eh, va, eh, el programa va a haber muchas eh, recomendaciones de libros, armamos algunos escuadros para promocionar las lectura. Uh -huh. Y después hicimos una encuesta dentro del aula, sí. una, una, una Resulta como interesante ver qué les pasa a los chicos en relación a la lectura o a algunos hábitos de la lectura. quieres que te cuente algunos resultados? Sí, sí. decime en qué edades están los chicos, qué grado... Sí, séptimo grado. Séptimo grado. Uh -huh. Sí. Y bueno... Y, bueno, por ejemplo, una de las preguntas de la encuesta era si cuando eras chiquito o chiquita en tu casa te, te leían cuentos infantiles. Ajá. Y el, el 33% dijo que Sí, sí. 33, ¿no? Es muy grande el... No. El 73 dijo que no. Ah. Así que ahí... ahí... Y después el 4% dijo a veces. Ajá. Así que esas son algunas de las cosas que salieron. Después en relación a lo que más le gusta leer, uh -huh. eh, es por ejemplo, las la novelas de aventuras es el 34%. Sí. Y la novela policial es el 42%, lo que más me gusta. La policial. Sí. Ajá, sí, sí, sí, típico. Sí, sí. Es sí. este de romance del siglo y y de nuevas fantásticas del siglo. Te te está yendo este Belén, no sé si te ah, puedo poner sí. cerca de una ventana que la este que la onda ingrese a tu a tu teléfono. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí te escucho mejor, sí. Bien. Bien. Hola, Belén, bueno. ¿cómo estás? Acá tu Hola. compañera Analía te saluda. Hola Ana, ¿cómo andás? Bien, quería saber el nombre de la escuela. Esta es la escuela eh, 7 de Distrito Escolar 11, de uh -huh. Flores. Ajá. Que va a tener su programa en noviembre. Y van a tener el programa. Exactamente. Hoy, hoy tuvimos un último encuentro y después vamos a ir una semana antes de la fecha voy a ir a la escuela como para recordar y refrescar todo lo que veníamos bueno. trabajando. Y sí. vos trabajás en otra escuela, puede ser, que es una experiencia muy particular, ¿no? con soy sí, sí, en varias escuelas, pero hay una escuela que empecé este año, que es la Escuela Especial Número 34, que es para jóvenes y adultos con discapacidad visual. Uh -huh. Son eh, personas ciegas o de baja visión. Sí. Y, bueno, nada, y estamos también preparando un programa para el fines de octubre, principios de noviembre, no recuerdo muy bien. Ajá. ¿Y cómo es esa experiencia, digamos, porque frente a, digamos, un grupo, cada docente, cada vez que aborda un grupo, hay ciertas particularidades que uno tiene que tener en cuenta? ¿Cómo fue esta experiencia con gente no vidente sí. o de baja visión? Sí. Mira, esto... Eh, es muy enriquecedor para mí también porque es una experiencia nueva y la particularidad que tiene este grupo es que ellos ya eh, están haciendo radio uh -huh. ellos tienen semanalmente un, un programa de radio que sale por la radio asamblea uh -huh. pero eh, graban su pro, graban el programa dentro de la escuela y después se, se lo envían uh -huh. entonces a ellos les interesaba poder participar en recto porque le eh, para pensar en un programa especial o diferente y de la posibilidad de conocer y estar en vivo en una radio. Claro, claro. ¿No es lo mismo eso, la adrenalina del vivo que ex, uno cuando graba. Exactamente. Aparte lo que ellos vienen diciendo es que con este programa que tienen es como que ya están como muy acostumbrados y tenían ganas como de desafíos nuevos. Claro. Entonces ya participaron a principio, va, en, en la primera mitad del año en, en FM Reachuelo con nosotros, con Radio Rec., Y eh, en un mes y medio más o menos vamos a estar ahí por la radio de ustedes ajá ajá eh, acá han venido no sé si será el mismo la misma escuela yo me acuerdo que la que vino acá era una escuela también para para ciegos de la de la calle ceillosa eh, no, no es otra esta es una, una nueva escuela ajá bueno para mí como conductora del espacio fue un desafío porque Algo claro. sencillo, ¿no? Esto de que uno siempre mira eh, el cartelito del aire y ya sabe que está el aire. Sí. Entonces había que tener otra referencia del aire, porque claro. esto que uno me... Incluso cuando uno otorga la palabra que la otorga con la vista, había que tocar a cada uno. Tal cual, y nosotros lo que exacto lo que armamos es como una especie de código, ellos ya lo tienen como bastante incorporado esto... Eh, que por ejemplo dos palmaditas en la espalda es bueno vamos cerrando la idea una palmadita es le doy lugar al otro claro. o sea hay como ciertos códigos internos que se van armando y van funcionando y después bueno está como lo que estamos haciendo mucho ahora es poder empezar a jugar más con la voz el Ajá. tono de la voz la expresión Ajá. que le queremos dar no sé eso es como como muy interesante armamos un spot y que Justamente. son esas cosas y son nuevas para ellos Justamente de ese tema de la entonación, de la voz, fue lo que estuvimos hablando un poco en ah. el bloque anterior. Y contemos un poquito de qué edades tienen estos chicos, o son más no, jóvenes son, adultos. No, son personas adultas sí. que tienen eh, entre 50 y 70 años. Ajá. Hay solo una chica más jovencita, eh, que, pero después son personas eh, más adultas. Ajá. Así que... Bueno, esto claro después, diferente a, la, a la otra experiencia que habíamos tenido nosotros acá eran con niños eh, ¡Ah! de Yo, o sea, eran niños niños de, que estaban por ingresar a la escuela secundaria que algunos estaban evaluando ir a una escuela secundaria común. Eh, y bueno es, ese programa había sido muy rico porque me explicaron cosas que como yo como vidente al manejarme en la ciudad este nunca las había pensado Exacto. fue un intercambio súper rico porque le sí. decía por ejemplo cosas como los eh, de los bares tienen que poner las mesas siempre contra el cordón y nunca poner una mesa contra este eh, el, el, el ingreso al al negocio Y la verdad que yo nunca me lo puse a pensar, claro Porque la gente no viviente camina cerca de la pared Es verdad, sí hay un montón de cosas <risa> claro, A mí me, me lo había pasado, pensado Por ejemplo, el, el día que ellos dos vinieron Eh, como había que subir varias escaleras, yo los agarraba, los abrazaba, todo. Uh -huh. Y después terminaron explicando que lo mejor para ellos es cuando necesitan ayuda en la vía pública, que nosotros solo le demos el hombro, uh -huh. ellos apoyan nuestra mano sí. y así se van guiando. Y uno a veces entorpece las situaciones por porque no sabe esta información, digamos. ¿Cierto? Y piensa uh -huh. que lo mejor es agarrarlos, abrazarlos <risa> y bueno, sí, sí. nada. Pero es muy interesante. Y bueno, y ellos es como un desafío, eh, es, estos programas en rec, porque les implica poder salir, porque uh -huh. salen de la modalidad de que ellos ya vienen haciendo su taller de radio, porque estamos eh, manejándonos por nuevos géneros periodísticos que ellos por ahí no, no trabajan tanto, como la editorial, notas de opinión, uh -huh. así que que se genere más debate. No, es como, como muy interesante. No, a veces esas experiencias hace que uno aprenda, ¿no? Yo, en general, cuando me proyecto eh, hacer un taller, o me voy a trabajar con chicos muy chiquitos, o mm. trato de, de hacer algo diferente a lo que hago habitualmente, porque si no, uno es como que parece que la educación fuera de una sola manera, ¿no? Y esto de transitar otros lugares está buenísimo. Sí, y, sí tal cual. Y después... Otra cosa que te quiero comentar uh -huh. en, en, en relación a esto de que hablábamos de que, digo, de los talleres de radios es que es part, que el, el programa final es parte como de un proceso, ¿no?, de tres meses que uno va al aula uh -huh. y que y que trabaja, pero después quedan cosas, y quería contar esto, por ejemplo, nosotros en, en la escuela 21 del Distrito 19 en Soldati tuvimos un programa, era un mes, ya salieron al aire, que hablábamos sobre las dictaduras militares, eh, poniendo el eje en la última dictadura cívico-militar. Sí. Y entre ellos hablamos de las abuelas y las madres. Y si bien ya terminó el taller y el programa salió al aire, hoy, por ejemplo, vamos a ir a, la, a una de las rondas de las madres de Plaza de Mayo, porque uh -huh. eso quedó como como inquietud, como algo que se sembró, digamos, sí. en, en el taller de radio. O sea, que está bueno que después sigan sucediendo cosas uh -huh. a partir de lo que se trabajó en radio. Sí, sí. Sí, sí, Y ahí vemos las también dimensiones hoy mismo programa. Por... ¿Cómo? Vemos las dimensiones del programa, ¿no? Claro. Que es el antes, pues... el durante y el después, ¿no? Y el después, eso. Y claro, hoy también llegó, y justo también hoy pasó que me invitaron de otra escuela que trabajamos sobre la novela El Espejo Africano, uh -huh. de Liliana Bodoc, que también eh, logramos que vaya el, el hijo de Liliana Bodoc que, eh, para que hagan una entrevista, que la usamos para, para el programa de radio, y Y hoy van al teatro a ver El Espejo Africano. Ah, muy qué bien. Es, Recordemos es, oh, a la audiencia que Liliana Bodoc sí. falleció hace poquito. Sí. Por sí, eso sí, sí. ¿El hijo sí. es también escritor? Eh, no, el hijo es eh, director y actor. Entonces el hijo adaptó la, las obras en algunas novelas de Liliana y ahora... ...tiene una compañía de teatro que se llama Los Tres Gatos Locos... ...y muchas escuelas pueden ir a verlos ...si se ponen en contacto con, con él a través del Facebook... ...que se llama Los Tres Gatos Locos... ...así lo hizo el maestro de esta escuela... ...y, y hoy van a ir a verlos al teatro... ...entonces como que no decía, pensaba hoy... ...no, bueno, como que cerró todo como un círculo... ...desde aquel primer día que fuimos a hablar... Uh, ...con el maestro... ...pensar de qué sería el taller... ...pensar en bueno en, en la lectura... En, ...en el espejo africano en que pudimos entrevistar al hijo Liliana Bodoc, en que se pudo hacer programa de radio, y que los chicos van a ver la obra de teatro. No sé, como que me parece redondito. Claro, claro. Es lo que se llama en docencia una secuencia didáctica perfecta, ¿no? Porque, Exacto. Digo, y también salir un poco del aula y hacer este tipo de cosas, sí. eh, digo, convierte a ese contenido que podría haber sido totalmente diferente solamente con un libro, solamente con el trabajo dentro del aula, en una experiencia absolutamente distinta. Totalmente, como el de ir a ver hoy a las madres, que tanto claro. los chicos hablaron de ellas, veíamos videos, eh, buscábamos información, y hoy poder verlas en la plaza también tiene otro sentido. Claro, mira qué bueno que está sí, eso. Sí, sí, la verdad que sí. Todo esto son iniciativas de los maestros y de las escuelas que acompañan, digamos... Este, acompañan a los alumnos y a las cosas que se van proponiendo. Uh -huh. ¿Y cómo te va vos como capacitadora teniendo todas estas experiencias, Belén? Vamos a hablar de, de la cuestión personal uh -huh. tuya y la experiencia. Yo estoy muy contenta, estoy contenta, estoy todo el tiempo eh, como como que siento que hay un ida y vuelta con los alumnos, uh -huh. que siento que, que que aprendemos juntos, obviamente que yo tengo mi, espe mi especificidad, Para transmitir, para llevar, para preguntar Pero yo también me llevo cosas Y estoy todo el tiempo como pensando en, en cuestiones como creativas Bueno, por dónde podemos ir, por qué lado uh -huh. Es curioso que al principio muchos chicos son chicos Y no conocen ni siquiera lo que es una radio Y después el hecho de que puedan eh, decir lo que tienen ganas de decir Ponerle voz a sus pensamientos, que otros lo escuchen Es como, no sé, es eh, pedagógicamente es como una herramienta muy importante y a la vez, este como subjetivamente o emocionalmente, también para ellos es importante. Uh -huh. Sí, y hay algo también de la experiencia, ¿no? De que cuando uno está entusiasmado transmite eso, ¿no? Y se nota sí. por lo que vos contás que evidentemente los temas que abordan te involucran también y me parece que eso también... Eh, contagia sí. eh, ese espíritu de, de ganas de hacer Y me parece que sí, también eso sí. lleva a que los chicos se enganchen Y que quieran participar de diferentes instancias Como las que vos mencionabas, ¿no? Sí, como que hay que estar, viste, como capacitador Uno está en la búsqueda también O sea, de escuchar mucho a los chicos y, y estar como en la búsqueda también de, de diferentes dinámicas y de temas No sé, es, es muy interesante Bueno, gracias Belén por tu participación en este programa raro que hacemos, no. porque hoy no teníamos micro con los chicos. Problema no. atípico, no, no, no sé si es raro. Te pero... extraño, yo a tenía típico, muchas ganas típico. de verlas. A ti. a la radio. Ay, sí, tenés que venir a hacer un programa que, que tanto me gusta. <ríe> sí, sí, sí, sí. Bueno. Así que gracias Belén. No, gracias a ustedes chicas. Bueno, nos vemos. Bueno, un beso a todos ahí en la radio. Beso. Hasta luego. Y bueno, estamos sobre el final de, de Hora Libre, este programa atípico, muy bien, la corrección. Sí, para mí la palabra raro es es rara, porque uno se lo puede poner a un montón de cosas. Claro, son un poco peyorativo para poner los términos. En cambio, atípico me parece que sería... Claro, ¿no se sí. A veces es raro no tener a los chicos acá porque un poco... Eh, un poco no, el objetivo de Hora Libre es justamente otorgarle la palabra a ellos. Esta vuelta nos tocó a nosotras, ¿sí? Así que estuvimos como hablando un poco de nuestra práctica docente, de por qué hacemos el programa, y siempre está buenísimo pensar y repensar el objetivo de esto que uno está haciendo. Así que, bueno, me quedo con la, el, esa, esa última parte de la charla con Belén, ¿no? De esto, del entusiasmo, de estas cosas diferente que uno hace en el aula y si sí, yo soy una convencida de que las cosas diferentes que hace uno en el aula en definitiva son las que perduran. Que... Sí, y yo me quedo con el tema de la práctica total, ¿no? de, de que no se termina con la radio ni se empieza con la radio, sino que es un continuo, ¿no? Antes, durante y después, me parece que para que también los oyentes sepan la complejidad del programa y ahí que estamos dándole día a día para que así sea, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, nos despedimos de esto que fue un Hora Libre Atípico. ¡Chau, chau!